Libro del, libro del Profeta Ezequiel, capítulo 9 Visión de la Muerte de los Culpables Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por e l medio de la ciudad, por e l medio de j e r u s a l é n y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de e l i a Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, Y les dijo, Contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre j e r u s a l é n Y me dijo, La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, Ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. haré recaer el camino de helios sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo: He hecho conforme a todo lo que me mandaste.